Amigos, como siempre, le damos la más cordial bienvenida a este su espacio Dosis Alternativa. Estamos tras los micrófonos para acompañarlo a esta media hora. Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, RCR750, Lexmar1 en número, y arroba JVargas1111. También nos pueden escribir, que esto es muy importante, a través de nuestro correo electrónico, dosisalternativa, arroba gmail.com. Por allí podrán hacer sus preguntas o también sugerencias con temas que que quieran escuchar en nuestro programa. Así es, Marilia, y hoy tocaremos un tema que seguramente le va a llamar la atención a nuestros radioescuchas, un tema que es bien interesante, donde siempre nos hacemos preguntas a las personas que queremos adoptar. Este es el tema, ¿cómo adoptar un niño o niña en nuestro país? ¿Qué se debe hacer? ¿A dónde acudir? Sí, Jackson, son interrogantes que que nos hacen muchas personas, pero que sin duda nos las va a responder nuestro invitado que tenemos acá en el estudio. Él es José Gregorio Fernández, sociólogo y director general de la Asociación Civil Pro Adopción. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias de estar aquí con ustedes esta mañana. Bienvenido a nuestro programa. Por supuesto, la primera pregunta, un poco aunque suene lógico, Queremos saber qué es la adopción. Mira, es la adopción es una institución, una institución de muy, muy, muy vieja data que está consagrada jurídicamente en, en, en nuestras leyes desde hace muchísimos años y que, y que es un, un, una medida de protección, verdaderamente. Normalmente, eh, normalmente las personas cuando piensan en adopción piensan en lo que se debe hacer por uno como adulto ¿no? claro. pero es una medida de protección para el niño y en una medida de protección eh, integral permanente y definitiva que restablece y restituye el derecho de los niños a vivir en familia las personas que van a adoptar tienen conciencia de esto o es, o es algo impulsivo que qué, qué referencia tienes tú en tu en que te desarrolles en esta área mira el, el grueso de las personas incluyéndome porque ayudan Yo soy padre adoptivo hace 20 años adopté mi primer hijo eh, y no en balde por eso es que llegamos a trabajar en este tema por, por la vivencia de familia y pero entiendo y, y, y así lo viví yo pues que las personas realmente no conocen o no conocemos el sentido verdadero y noble y valioso que tiene la adopción claro o sea realmente la gente llega a ella porque no les queda otro camino pero y entonces cuando se acerca con un ángel no le queda otro camino y se acerca es cuando comienza a enterarse ah de que está formulada en función del interés del niño. Exacto. Entonces, wow, no, no del padre, no de no ellos, no para padre. comprar un ego o una satisfacción. Eh, exacto, no no se trata de eso, se trata es muy distinto cuando uno pone sobre la balanza, uno dice Eh, yo tengo un proyecto, yo tengo un deseo, concha, no he podido tener un hijo, me encantaría poder tener un hijo, lo que sé yo, los procesos de fertilidad asistida son muy costosos, déjame ver si lo puedo adoptar. Eso es muy distinto a el niño que está privado, desprovisto de los cuidados de su familia. Que está ahí como que esperando. Y, esa exacto, que está esperando y que además eso es un derecho consagrado de él. O sea, el derecho a vivir en familia. Lo que pasa es que nadie se da cuenta porque todo el mundo nació en una. claro Y claro. entonces está tranquilazo. Pero eh, ese es el verdadero sentido. ¿Y a partir de qué edad, José, te pregunto? ¿Puede ser solicitante la persona que quiere adoptar un niño? ¿Puede ser adolescente? Puede... explicarnos un poco esto. ¿Te refieres la edad del solicitante? Del solicitante que quiera Sí, a, la ley es muy clara. Dice que a partir de los 25 años, inclusive independientemente de cuál sea su estado civil, que con mucha frecuencia nos preguntan que si la persona soltera puede hacerlo o no puede hacerlo. En Venezuela, de acuerdo a nuestras leyes, puede hacerlo una persona soltera, en una pareja estable de hecho y legalmente casada. Un poco eh, estamos hablando de la adopción, pero un poco retomando lo que estabas comentando sobre qué son los derechos del niño, ¿qué qué medida hay instituciones que, que resguardan a estos niños, verdad? Que los cuidan ante ante en este proceso antes de que sean adoptados, pues. ¿Cómo es la psicología de un niño? ¿Qué piensan Eh, ante eh, ante ese desconocido que va a llegar a adoptarlo ellos saben que lo van a adoptar no ellos, están, ellos tienen idea de que lo van a adoptar estamos hablando de niños de 6, 7 años inclusive sí, mayores si sí, va a depender muchísimo por supuesto de, de la edad del niño uh -huh. cuando ingresan cuando necesariamente son desvinculados de, de, de su familia de origen y están bajo medidas de protección en esas casas hogares... A eso iba, extrañan a sus esa, padres, esa angustia... Por supuesto, por supuesto, eso es, es, eso es algo absolutamente natural, inherente a la condición humana, la necesidad de afecto de, de, de un adulto significativo en tu vida, tener un referente, sobre todo cuando los, los seres humanos nacemos tan pero tan vulnerables, ¿no? Claro. Y en las casas hogares, por supuesto, todos van a extrañar, pero el impacto que tiene esa separación va a ser muchísimo mayor, por supuesto, en los más pequeñitos, y los más grandecitos también se van eh, tienen una forma perversa también que es de acostumbrarse a que eso que ellos están viviendo es normal. Entonces, ¿qué papel eh, juegan los psicólogos, eso, los asesores, su... los psicólogos? A eso voy, porque es que me preocupa es la mentalidad del niño, porque ese es el futuro hombre, el futuro ciudadano que se va a formar. si, sí, ahí hay daños, ahí hay daños que muchas veces cuando ingresan a ese sistema, cuando llegan a las casas hogares, ya vienen con secuelas porque se les dicta medidas de protección muchas veces porque han sido objeto de abuso, porque han sido objeto de abandono, de maltratos, claro. de, de cantidades de, de causas, ¿no? que los llevan a ser protegidos en una casa hogar. Pero realmente el no es bien difícil el sistema de protección nuestro no tiene, digamos, y además no le compete, por eso nosotros privilegiamos el derecho de ellos a vivir en familia. Claro. porque usted en una casa hogar por más que le tenga psicólogo lo está manteniendo privado y, y le está viol, violando y vulnerando ese derecho o sea, de que, eso es así como como digo me están atendiendo muy bien pero voy a vivir en la clínica claro. o en el hospital o sea, claro, claro Marilia, un, po, un poco antes sí. de que tú preguntes eh, quiero aprovechar la oportunidad cuál es el día a día de un niño en estos centros como lo como lo hay un día a día en este en ese sentido ¿cómo convive como qué exacto qué actividades lo pueden hacer Sí, básicamente el, el sistema trata, intenta, hace unos enormes esfuerzos para que el niño lleve una vida normal, como llama el común de las personas. Y ese niño, pues obviamente, si le toca ir a un preescolar, si tiene, está en edad preescolar, pues va y asiste a un preescolar, claro. regresa, etcétera, y hace sus actividades. Solo que bajo esas condiciones donde él su autoimagen su percepción su identidad está terriblemente afectada porque eh, sí pues, posible que es posible figura, que en, materno, en el, que, que, que se hace el esfuerzo se le lleva al colegio se hace todo lo que hace un niño eh, que tiene su papá y su mamá y su familia pero el, el, el calor de hogar es insustituible sí. claro y sobre todo en eso en donde nos es manos a los adultos nos es más difícil ver que es precisamente en su mente en su corazón así es Exacto, y eso iba a los adultos Ya estamos hablando de los niños, los miedos que pueden tener Pero ¿cuáles son esos miedos frecuentes que pueden tener Las personas al momento de comenzar este proceso? O sí, por ejemplo eh, En tu caso especial que, que eres padre adoptivo Mira, los, los, los miedos son Muy comunes y a veces Las personas eh, Les cuesta reconocerlos Públicamente y sí. todo Hablar de eso, pero es importantísimo Que se sepa, porque El miedo, el miedo te está Inhabilitando el miedo, el miedo por ejemplo a que el muchacho venga con unas taras, como dice, claro. dicen los venezolanos, que venga con unas taras, que tenga que tenga alguna consecuencia, que ya venga con, con costumbres, con una identidad que va, que no que no tenga afinidad contigo, o sea, hay son muchísimos los miedos que asaltan a la persona, pero lo que sí es importante es entender que para ser papá, nadie puede ser papá con miedo porque el, el amor es la negación del miedo. claro Entonces, para identificar que tú eres un papá adecuado para uno de estos niños que te está necesitando, oye, tú tienes que soltar esos miedos y enfocarte en el amor, enfocarte verdaderamente en lo que es tu rol de papá para con el niño que va a llegar a tu vida. Un poco aprovechando esto, eh, ¿existe orientación para las personas que quieran participar, o sea, que quieran in incluirse en este proceso de ser padres adoptivos? Sí, sí lo hay. Fundamentalmente, eh, lo primero es que sepan que a, en Venezuela el, el órgano oficial competente en esta materia es el IDENA, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Ellos tienen 24 oficinas eh, regionales, una en cada estado, y, y bueno, a ellos les compete. Sin embargo, eh, muchas veces este rol de acompañamiento, de, de asesoría, y eh, no es a nuestro modo de ver quizás lo, lo, lo más adecuado nosotros en nosotros en el caso nuestro de nuestra área de operaciones en caracas brindamos eh, eh, apoyo dictamos talleres dictamos también apoyamos a programas de colocación apoyamos a personas que están en, en haciendo ese proceso claro Bueno amigos, estamos conversando con José Gregorio Fernández, el es sociólogo y director general de la Asociación Civil Pro adopción pero en este momento tenemos que hacer una pausa, ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Amigos, estamos de regreso en Dosis Alternativa, conversando con José Gregorio Fernández, sociólogo y director de general de la Asociación Civil Pro Adocción, sobre este tema, la adopción. ¿Preguntas, Marile Sí, aquí tenemos una y vamos ya de fondo a lo que son los procesos para... Agilizar. esto es lo de la adopción, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte, José, ¿las personas que ya tienen hijos biológicos pueden adoptar? ¿Hay una limitación en cuanto a los hijos, la familia, la integración? No, no, en absoluto. No se pone ningún condicionamiento eh, para la persona que, que va a adoptar. Incluso en algunos casos eh, se, lo, se lo hacemos saber porque hay sistemas de adopción en otros países, por ejemplo, que tienen la idea de que, el, los, los bebés o los niños que salgan a adopción deben ir a personas que no han tenido hijos. y Eso está bien, pero cuando nos damos cuenta que hay una deuda que hay niños grandecitos, que hay grupos de hermanitos, que hay niños con discapacidad, muchas veces viene muy bien que la persona que, que está, eh, digamos, con la postulándose de y proponiéndose para adoptar tenga experiencia como padre. claro Tenga experiencia como padre. Y muchas veces, incluso los mismos hermanitos y eh, biológico están cuando están pidiendo es están pidiendo y están buscando a su hermanito bueno ellos también adoptan eso eso aprovechando o, o te comento cuando una persona va a adoptar y plantea que, que es candidata a esa a esa posibilidad quienes deciden ¿Qué toman en cuenta? ¿Toman en cuenta la eso que acabas de decir, si tiene experiencia como padre? ¿Hasta qué punto pesa la intención con la cual la persona va a adoptar? O sea, lo que expresa al ir a solicitar la adopción. ¿Qué evalúan la gente que da la, la adopción? Sí, bueno, hay, en, como te, te mencionaba en el bloque anterior, decíamos que el, el órgano competente es el IDENA. Y el, y el IDENA debe llevar adelante una evaluación de idoneidad de la persona. Y eso uh -huh. es una evaluación integral que ellos llaman con un nombre que quizás suena un poco rimbombante, pero pero es real, que es una evaluación biopsicosocial legal. ¿Qué es eso? Eh, una evaluación donde la, lo, lo, la persona va a ser evaluada en todas esas dimensiones, que incluye esa palabrota. O sea, la parte son? clínica, la parte Ajá. económica, la parte psicológica, todas. claro Integralmente. Van a visitar la trabajadora social a su casa, etcétera ¿Y eso más o menos cuánto tiempo lleva? un proceso de adopción? Mira, el, los procesos de adopción no tienen un tiempo determinado por C. Se. o sea partamos del hecho de que los, los, los niños que están esperando por una adopción pueden ser uno, pueden ser 10, pueden no ser ninguno. muchas veces eh, muchas veces eh, las, las mismas oficinas de adopción se les complica la evaluación y la certificación de la adoptabilidad del niño. y si no hay un niño que esté certificado como adoptable no hay niños postulados en adopción. Entonces puede haber centenares de solicitantes eh, con el deseo de adoptar, pero si no hay niños, pues debiéramos estar todos felices supuestamente. Claro, claro, claro. Y un poco, ¿cuáles son esos pasos que necesita la persona que quiera adoptar? ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir? Mira, como hablábamos, de mayor de 25 años, independientemente de cualquier cuál sea su estado civil, y pasar todas estas pruebas de, en cuanto a la evaluación de su idoneidad. Y lo más importante también es el proyecto. Tú hablabas un poco de la actitud. De claro. Bueno, parte del, de lo que se solicita es una carta, una carta donde la persona va a manifestar qué es lo que quiere, qué es lo que siente que, que está buscando, ¿no? O sea, si la persona está a lo mejor empeñada en sustituir el bebé que no pudo tener, andará buscando un bebé. Y a lo mejor eso va a ser muy común y muy frecuente en mucha gente. Y resulta que a lo mejor los bebés no son no son los que están esperando, ¿no? Claro. José, yo tenía una duda acá. Hay muchos casos de que la adopción es tú a tú, ¿no? Se han visto muchos casos de que, bueno, yo quiero tener mi hijo, pero o lo deja por razones incomprensibles y la persona lo adopta. ¿Qué hace la persona cuando ya tiene el niño en su casa? ¿Qué procesos legales debe hacer? ¿Cómo se puede hacer allí? Cuando ya tiene el niño ya en sí. ¿No se va por estos procedimientos que estamos mencionando antes? Sí. Para nosotros eso es, digamos, en principio ajeno a la ley y eso es, es importante que la persona lo sepa porque a lo mejor en estas circunstancias país que estamos viviendo muchas personas están expuestas a eso a hacer tratos y transacciones eh, entre particulares entre una madre una progenitora desesperada y una pareja también desesperada porque no ha podido tener hijos se encuentran y ay, a lo mejor deciden ponerse de acuerdo pero Esa no es la mejor manera qué consecuencias trae legalmente Eso, esa situación ese, más que legalmente más que legalmente porque sabemos que estamos en un momento difícil de país donde si hablamos de impunidad a, a nivel de de, de, de de crímenes claro de, de, de importantísimo uh -huh. y donde llevan las más altas penas o sea wow, entonces mira hay cosas que se les están escapando la se nos están escapando como sociedad Sin embargo, las, las peores consecuencias son las que no se miden, las que no se conocen, las que te vas a encontrar y te van a estallar en las manos. ¿Por qué? Bueno, porque hoy, hoy llegas a un acuerdo, por ejemplo, eh, se, se te ocurre tener un acuerdo con, con una progenitora que está en conflicto con ese embarazo y que a lo mejor dice desesperada, mira, yo te, yo quisiera dártelo a ti, y resulta que eh, el día de mañana pues se puede arrepentir puede aparecer también un progenitor, pueden presionarte, pueden decirte, mira, este ella se arrepintió, esto es un secuestro, claro. este uh -huh. eh, y además tú no tienes ningún ningún respaldo, ningún fundamento, ninguna capacitación, ninguna ningún resguardo de los intereses. Lo, la, la, la ley está concebida en en materia de adopción, la doctrina está concebida para resguardar los derechos del niño de la progenitora y de los solicitantes para que todo se pueda resolver armoniosamente y no que la gente se despache por sí misma. Pues. Claro. Ahí es donde hay la intermediación, la intermediación técnica lo que logra es que es identificar la familia más adecuada para cada niño. Entonces, si a ti te entrega un niño y el día de ma eh, mañana resulta que bueno, es, es, es VIH positivo y este y, y resulta que eh, te te apareciste con el niñito de sorpresa, pero Eh, la tía no le cae simpático porque porque es más morenito de lo que ella se hubiera imaginado y, y tú comienzas a lidiar con esas papas calientes entonces obviamente la cosa se te va a poner complicada ¿no? claro. claro, y José Gloro cuando ya tienen el niño adoptado en la familia y viene el procedimiento de una separación de la pareja, el niño adoptado también goza de los mismos beneficios que un niño biológico hablando de, de, de manutención, de convivencia de régimen familiar, todo esto que legalmente podemos hablar una vez que el niño es adoptado, es es hijo esa es la gran bondad de una adopción la gran bondad de una adopción es que al niño adoptado se le hace hijo ahora claro eh, eh, las personas que están en un proceso de adopción se sienten bajo el microscopio no entonces se sienten que concha le casi que no se pueden pelear porque lo, los jueces y, y los psicólogos y todo el mundo los está viendo ¿no? pero pero lo lógico es que lleven una vida normal pues o sea, si hay de pelearse se pelean y bueno si hay de separarse bueno traten de no separarse porque realmente les va a hacer un terrible daño a su hijo. Si a un hijo biológico le hace daño la separación de sus padres, pues a un hijo adoptivo probablemente más. O sea, Gregorio, te pregunto, ¿las personas o las parejas que viven en concubinato pueden acceder a este a este sistema de adopción o es limitante? No, lo decía al inicio, cual, independientemente de cuál sea su estado civil, pueden acceder, o sea, son parejas estables de hecho, que es como lo define la ley, pareja estable, de hecho, hombre y mujer, pueden perfectamente eh, eh, postularse a una adopción. ¿Tus redes sociales? Sí. Un poco de, para que la gente se entere de las redes, redes sociales y de dónde para, para resolver esas incógnitas que, que también quedan pendientes hoy, ¿no? Mira, quizás la, la, la más emblemática que pueden acceder y que además allí van a ver en, en el timeline, van a ver la, el Twitter y el Facebook en simultáneo, es nuestra página web. Nuestra página web www.proadopcion.org. Perfecto. Chévere. Bueno, estuvimos conversando el día de hoy con José Gregorio Fernández, sociólogo, director general de Asociación Civil Pro Adocción y también padre de corazón de dos chicos. Gracias, José Gregorio. Bien, llegamos al final de esta dosis alternativa por el día de hoy. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablito Rondón. En la Producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales RCR 750, arroba Alexmar1 en número, J Vargas 1111 y también escribirnos por nuestro correo electrónico dosisalternativa arroba gmail.com. Continúen ahora con el radar de los barrios.